En Teleelche Radio Marca, elecciones locales. Bueno, pues en un cuestión de minutos conectaremos con la señal de Teleelche para ofrecerles este debate electoral con los candidatos a la alcaldía de los partidos políticos que no han obtenido representación municipal en el Ayuntamiento de Elche. Los candidatos al alcaldía que hoy están aquí con nosotros e s Ángel Soler, del Altet Decide, a quien saludamos. Muy buenos días, Ángel. Hola, buenos días. Moisés García, de Unidas Podemos. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días y gracias por invitarnos. Y Carlos San José, de contigo. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a ti también. Bueno, es un placer hacer este debate porque tengo que decir que no he necesitado de sorteos porque los tres han venido. Además,、eh, bastante cordiales los tres, no se juegan, creo que absolutamente nada, no hay tensión entre ellos. Y han decidido, más bien, Ángel Soler ha decidido cuál es el, el, el turno de intervención. Así、Sencillo. que ha indicado a Carlos San José que comience, a Moisés que siga y él cierra. Él, Ángel Soler, quien se presenta a estas elecciones sin programa electoral. Por el Altez decide Ángel Soler. Son tres bloques los que hemos, hemos estructurado el debate, con que hemos estructurado el debate: bloques de urbanismo e, infra e infraestructura, de política fiscal y de patrimonio y servicios municipales. Si os parece, para empezar con el primer bloque de urbanismo e infraestructuras, me gustaría que me dijerais en qué ciudad estáis viviendo. Y empezamos con Carlos San José. En materia de. Urbanismo e infraestructura. Hemos visto a los representantes, al p p y al PSOE, sobre todo a Carlos González, decir que no necesita renovar el plan general, que se va a volver, si puede repetir el gobierno, que se va a volver a gobernar como hasta ahora, de forma puntual, modificar el plan general. ¿Esto para vosotros qué significa, Carlos San José? Bueno, significa que vivimos en una ciudad que va parcheando cada cuatro años su modelo urbanístico, su modelo estratégico. Y nosotros de Contigo lo hemos repetido en infinidad de ocasiones que pensamos que la, la casa hay que empezarla por los cimientos, por la base. Y él se necesita un plan general estratégico que defina el modelo de municipio. Y dentro de ese plan, por supuesto, hay que renovar el Plan General de Ordenación Urbana, que data del siglo pasado. Y vamos parcheando sobre el mismo una y otra vez. Entonces. Pensamos que necesitamos una, un consenso, una unión de todos los colectivos, asociaciones, partidos políticos para trazar ese plan estratégico general que defina el modelo de municipio a largo plazo, no cada cuatro años. Y dentro de, de las infraestructuras,、pues、hombre, podríamos hablar de muchas cosas. Nosotros abogamos por el tram. Uh -huh. tranvía. Una, por el trán, sí, el tranvía. Nos parece una infraestructura vital, ya que bueno, la Consejería está invirtiendo en él. Alicante está creciendo y vertebrándose gracias al t r a n Un Alicantino tiene la posibilidad de、pues, ir a San Vicente, a la Universidad, a San Juan, hasta b e n i d o r m por el t r a n Y hacia el sur no crece. Nosotros pensamos que es un atraso cuando bueno, la mayoría de ciudades europeas están apostando por este modelo de movilidad y nos parece una de las infraestructuras básicas que va a vertebrar el municipio. Bien, pues luego continuaremos. Moisés, ¿qué te parece, cómo se está gobernando en materia urbanística? Fue una auténtica declaración la que realizó el alcalde al decir que Elche no se puede permitir renovar el plan general porque se tardaría entre 10 y 15 años. Lo primero que quería decir es que aquí estamos tres, tres candidaturas que solo tenemos que ganar. Eso es muy importante y por eso estamos relajados. No tenemos, nosotros no tenemos nada en el ayuntamiento de que dependa de que nosotros salgamos o no. No le debemos nada a nadie y por eso solamente tenemos que ganar. Y creo que eso debe quedar principalmente claro.、Eh, no me extraña c a r l o s González ha intentado que este, este municipio se huerma y por suerte se está despertando con candidaturas como las que hay aquí. Eh, reiterar lo que ha comentado Carlos, creo que es necesario ese cambio del plan general de ordenación urbanística, pero sobre todo centrándonos en el campo del e Che. Lo que está pasando con las plantas solares es una auténtica vergüenza que se esté vendiendo a nuestros vecinos y vecinas a las multinacionales. Creo que se tiene que parar, por eso la primera medida, y, y lo vuelvo a reiterar aquí, como he dicho siempre, no va a haber acuerdo de gobierno en el cual lo primero que no se haga sea la suspensión para reordenar el plan general de ordenación urbanística. Creo que eso es esencial, no se puede dejar a nuestros vecinos del campo abandonados. Pero por otro lado, dentro de lo que es el plan general, creo que es necesario dotar de, de más suelo para que a u m e n t e los centros de salud. Creo que la atención primaria es esencial, que se están generando muchísimos problemas. De, hay un atasco enorme, hay muchas, muchas colas. Y esa primera visita es la que luego ayuda a que la gente no tenga problemas mayores. Por d e s g r a c i a como me estoy encontrando alrededor de en, en mi familia y amigos. Es una cosa que, que, es, que es esencial. Nosotros planteamos, además de mayores centros de salud, que se, que se amplíe este suelo también para poder incluir estas dos medidas que nosotros llevamos: de la salud municipal p u c o d e n t a l y la salud eh, municipal eh, mental, y a su vez dotar de suelo para poder hacer esa residencia de ancianos de total gestión municipal, porque nos estamos encontrando que cuando la, las entidades privadas meten la mano en la salud de nuestros mayores y de nuestra gente, prima el beneficio. No priman ni las condiciones laborales de la gente que trabaja ni, ni tan siquiera de la gente que está recibiendo ese servicio allí. Pero más allá de eso, creemos que dentro de lo que son las infraestructuras、mm. se deben de igualar en todo el municipio. Da igual que vivas en un barrio, una pedanía o en un asunto corda.、Mm. Todos tenemos que tener los mismos servicios, como por ejemplo están reclamando los vecinos y vecinas de Mato la Algoda. Los parques infantiles y calistenia. Creo que es esencial que todos tengamos los mismos servicios. Pues lo dejamos aquí porque acabamos ya de conectar con la señal de Teleelche. Ustedes están viendo el debate electoral en Teleelche Radio Marca. Acaba de empezar hace unos minutos con Carlos San José, él es el candidato a la alcaldía por el partido Contigo. Con m o i s é s García, el candidato a la alcaldía de Unidas Podemos, quien ha terminado ahora su intervención. Y con Ángel Soler, candidato a la alcaldía por el partido. Al, el Altet decide. La primera pregunta que les hemos、eh, realizado es、eh, sobre el bloque de infraestructuras y urbanismo. Le hemos preguntado si、eh, la declaración que realizó aquí el alcalde、eh, Carlos González, como candidato socialista a la alcaldía, de no renovar de momento el plan general y seguir gobernando con modificaciones puntuales en caso de poder formar gobierno, pues no les parece nada bien.、Eh, Carlos San José ha dicho que es un parcheo. Que esto demuestra que no hay un proyecto de ciudad y que、eh, ellos apuestan por el tranvía. Moisés García estaba diciendo que en esta ciudad se necesita. Eh, renovar ese plan general porque se necesita poner freno a las plantas solares, no se puede vender、uh -huh. el campo de Elche a las multinacionales energéticas. Y estaba también dando、eh, prioridades de su programa electoral, como eh, dotar eh, más suelo, a, a este, de más dotaciones、eh, de servicios públicos, como、eh, servicios sociosanitarios, residencias de mayores, centros de salud. Eh, eh, para eh, cubrir las necesidades, tanto mentales como bucodentales, de la gente más pobre, de las rentas más bajas. Y ahora vamos a escuchar, vamos a escuchar a Ángel Soler,、eh, del Alte Decide. Y la pregunta para ti, Ángel: ¿te importa lo que está pasando en Elche? Me importa porque afecta a mis vecinos del a l t e Lógicamente, el plan general de Elche afecta al pueblo del a l t e Eh, como traigo aquí los datos,、eh, el suelo transformado a urbano es cero. Llevamos 40 años sin desarrollo urbanístico en el Altet. Y esto lo que repercute es que a la hora de infraestructuras, como dicen mis compañeros, a la hora de implantar cualquier tipo de servicio, ya sea s a n i t a r i o educativo, no disponemos de suelo disponible. Por lo tanto,、eh, ya en 2011 tuvimos la ocasión de tener un segundo colegio que desmasificara el que actualmente tenemos ya sobresaturado. Y el ayuntamiento no fue capaz de entregarle una parcela llenadita valenciana. Por lo tanto, llevamos muchos años peleando porque se, se c o n s i g a、eh, esos suelos que, que nos den. Eh, la capacidad para, para poder desarrollar、eh, este tipo de, de infraestructuras que son vitales. Ya te digo que, que tenemos、eh, a los niños hacinados en un colegio sobresaturado,、eh, los mayores compartiendo plaza con niños jugando al balón porque no tienen una infraestructura de polideportiva donde poder、eh, darle cuatro patadas a un balón o encestar una pelota en una canasta,、eh, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros venimos desarrollando es esa, esas necesidades que tiene el pueblo de la Altez. Y de ahí que, y aquí quiero corregirte,、eh, llevemos sí un punto en nuestro programa electoral. Es un punto único, o sea, es un punto un objetivo. Y la gente que nos <risa> vota sabe que va a votar por, por seguir con la pelea, la lucha que llevamos por conseguir un ayuntamiento propio. En el que poder autogestionarnos y el que poder segregar del municipio del e Che, que no pasa nada, muchos municipios se han segregado de otros y se han desarrollado y han progresado. y, y El Alte está en ese punto de, de que necesita ...de tener un ayuntamiento propio, lo más cercano, y poder autogestionarse、eh, sus propios vecinos y, y no depender de, de decisiones que, si ya en la ciudad son, son caóticas, cuando llegan a A las pedanías, cuando llegan al campo de l c h、eh, e se multiplican por tres. Bien, pues estáis de acuerdo con que hay que renovar el plan general y no parchear como se está haciendo en estos momentos. ¿Y qué me contáis de la movilidad? Carlos San José lo ha dejado claro: apuestáis por el tranvía, pero ¿qué modelo de movilidad es el que nos deja este gobierno de coalición, peso y compromiso? Bueno, pues yo creo que el PEMUS ha sido un modelo de movilidad muy、eh, poco consensuado, hecho por dos partidos sin contar con el resto. Sí, que ha contado con informes técnicos, pero no ha contado con el beneplácito, por ejemplo, en el tema de los carriles bici, con el beneplácito del colectivo ciclista. Nosotros pensamos que todo tipo de acometida, todo tipo de plan, tiene que ser consensuado entre todos. Y en este caso, la movilidad tiene que dar respuesta a los ciclistas, a los peatones y a las familias que hoy en día, pues desgraciadamente, todavía necesitan el coche para desplazarse. Familias numerosas como la mía, por ejemplo. Pues bueno, aunque soy ciclista, necesito también. También el coche. Entonces, la movilidad, ya digo, nosotros apostamos por el tram. Como eje vertebrador, no solo con Alicante, sino de forma transversal también en un futuro, que pueda unir Elche con Santa Pola y dar servicio a pedanías del Camp de Elche. Apostamos con una movilidad en el centro urbano mucho más racional, porque Elche, lo hemos dicho, no es Zaragoza ni es Sevilla, en un centro histórico con un diseño de pueblo, que es lo que tiene Elche. En el siglo XIX se diseñó la ciudad en el centro histórico como un pueblo. No caben los carriles bicicleta en el centro y además con la velocidad. Eh, a 30 km por hora con directrices europeas, yo creo que conviven bien patines, peatones, coches y ciclistas. Los carriles bici deben utilizarse sobre todo para las zonas amplia de ampliación, las nuevas avenidas y la conexión con pedanías, con playa, parque empresarial, aeropuerto. Por ahí、mm, pensamos que los carriles bici tienen mucho más utilidad que en el centro de la ciudad, que lo que están haciendo ahora mismo es entorpecer el tráfico. ¿no? Moisés García,、eh, ¿te gusta el PEMUS que ha aprobado, que ha sacado adelante Compromiso? Nosotros lo hubiéramos hecho de otra forma. Creemos que lo principal es、eh, si se habla de que la ciudad tiene que ser más amale, amable para el peatón, que eso sea así. Lo que nos estamos encontrando es que hay muchísimas aceras en muchos parroquios y pedanías que no cumplen la garantía mínima para que la gente que tiene un poco de movilidad reducida pueda pasar por ellas con tranquilidad o no hay suficientes bajadas para la gente que lleva carro, va con muletas o silla de ruedas. Y creo que ahí se ha dejado de lado. Por otro lado, el, el tema de, de las bicicletas, de los carriles bici. Nosotros hubiéramos apostado p a r a hacer las cosas con más calma, como bien dice Carlos, con hablar con todos y todas, no solamente con los técnicos. Los técnicos también piensan y tienen sus ideas propias, porque al final lo que nos dicen muchas asociaciones de vecinos con las que nos hemos reunido es que el técnico fue, planteó tres, tres opciones y se eligió una. Y para nosotros se eligió la menos mala, porque ahora lo que estamos viendo es problemas de seguridad, de gente que no coge el carril por miedo a caerse, que un coche l a atropella, porque si el carril va por el miedo y tú te caes, tiene problemas. Probabilidades de que un coche te atropelle, con lo cual nosotros entendemos que eso se tiene que cambiar. Y se tiene que hacer como en otras grandes ciudades, como hemos hablado como en París, en, en Valencia, en Barcelona, que está la acera, está el carril bici, los coches aparcados y luego la carretera con la circulación. Donde sea posible se tiene que hacer y donde no, estudiar cómo hacerlo. Pero hay que garantizar la seguridad de la, de la ciudadanía ilicitana, sobre todo. Y luego, por último, lo, el, los fondos Next Generation, nosotros los hubiéramos utilizado para disminuir los precios del, del coste de la movilidad. Eh, es, es esencial que todos tengamos、eh, acceso. ¿El PEMUS、eh, afecta al a l t e d h a llegado al a l t e d Ángel?、Pues, al a l t e d como casi todo, no, no llega nada. <risa> Pero bueno, el, problemas de movilidad tenemos, igual que, igual que están hablando aquí mis compañeros.、Eh, fundamentalmente, problemas con las líneas de autobús. No tenemos una línea de autobús urbano que conecte el a l t e d con Arenales circularmente, que, que dé servicio a toda esa gente de Arenales que en su población no tienen los servicios básicos que, que encuentran en el a l t e d Y que con unas conexiones mejores, con mejores frecuencias, podrían estar、eh, retroalimentándose tanto el a l t e de Arenales como Arenales del Altet.、Eh, co igualmente con el aeropuerto. Y luego las frecuencias para venir a, al hospital, a, al centro, a hacer trámites administrativos que, que a veces en la propia oficina que tenemos allí en el Altet son imposibles de realizar, tanto por citas que se alargan en el tiempo como por. Por incapacidad de, de los funcionarios allí. Entonces,、eh, la movilidad, aunque el tema de la bicicleta ...pues también nos afecta, pero. Pero el、uh -huh. tema de autobuses es sangrante y, sobre todo, infraestructuras.、Eh, hay autobuses que son de, del siglo pasado,、eh, no, no llevan rampas.、Eh, los, las personas con movilidad reducida son, es incapaz que tomen un, una línea de autobús urbano porque no son capaces de subir, a pesar de que están anunciadas como tal. Entonces, son problemas que, que aquí son graves, pero es que en las pedanías y en el Alte se, se agravan. Pues, estamos escuchando a Ángel Soler, el candidato del Alte decide、eh, poner sobre la mesa una de las, supongo, muchas deficiencias, carencias que tiene la pedanía、uh -huh. de Alte. Y esto contrasta con lo que escuchábamos al candidato socialista en el mitin, en uno de sus últimos mitines, decir que este ha sido realmente el mandato de las pedanías, que se ha invertido más que nunca en las pedanías del Candelch. Propuestas para las pedanías, Carlos San José. Bueno, nosotros、eh, no coincidimos con el alcalde Carlos González en esa valoración que hace de que ha sido la, la, bueno, el año, los cuatro años de las pedanías, ¿no? la legislatura de las pedanías. Nosotros hemos estado en todas las pedanías, hemos hablado con los vecinos, pero bueno, tampoco hay que irse muy lejos para escuchar a los vecinos a través de redes sociales y ver que hay quejas pues, muy comunes a todos. ¿no? Y para dar respuesta a esas quejas, nosotros hemos pensado descentralizar presu el presupuesto,、eh, parte del presupuesto, lógicamente, y en función de la tasa poblacional de cada pedanía, destinar、eh, un dinero para que las propias juntas vecinales eh, determinen eh, qué deficiencias hay en cada pedanía y en qué se quiere invertir. Eh, paralelamente, también pensamos que un ejercicio democrático que, que tuvimos hace cuatro años y se derogó en esta legislatura fue la elección democrática del alcalde p e d a n e o Pensamos que una pedanía、eh, pues debe poder elegir a su alcalde p e d a n e o porque el alcalde p e d a n e o está para trasladar las peticiones de los vecinos y hacerlas llegar de una forma más eficiente. A todo esto se une pues bueno、eh, los problemas con la movilidad: hay que mejorar las contratas de autobuses, hay que hacerlos más accesibles, desde luego. Y desde luego las pedanías están en nuestro punto de mira porque nuestro número dos, que es Alejandro、sí. García Raduán, fue alcalde p e d a n e o de Arenales del Sol y es una clara apuesta pues, de contigo el che por las pedanías. ¿no? Moisés, es, ¿ha sido el mandato de las pedanías? Lo ha sido tanto que Ángel Soler se v u e l v a a presentar. <risa> <risa> Quiero decir, la mayor、sí. muestra de que no ha sido así es que Ángel Soler vuelve a estar aquí con nosotros con a l t e Decide y con toda la razón del mundo. Y se presenta además y se ¿y queriendo presenta? separarse de nosotros. Cosa que yo no quiero, por eso hemos hablado muchas veces de ese modelo que pudiera llevar a cabo. Que yo estoy de acuerdo con Carlos, pero creo que tenemos que ir un poquito más allá. Queremos que tener,、eh, se debe ir hacia una descentralización total en cuanto la, al presupuesto y, como sea, se permite la ley, que te permite hacer la descentralización hasta el último punto, que los propios los distritos que al final con la ciudadanía se establezcan que tengan sus propias asambleas que representen los resultados que han habido en el municipio. Pero no solo eso, creo que el campo del Che tiene un alto valor. Eh, arqueológico y patrimonial que se tiene que poner en valor, que también que nos lo, están, nos lo están pidiendo, que es necesario que se amplíe el número de arqueólogos que hay y de, y de gente que se dedica al patrimonio para que se pueda dedicar también el campo de e l l o ...en el municipio a llevarlo a cabo. Pero por otro lado, también dentro de ese plan general de ordenación urbanística,、eh, hay muchos vecinos del Camp Dels que están pagando、eh, por su campo como si fuera un, una casa. Eso no tiene ningún sentido si tú no puedes construir y si tú no puedes hacer. Es una reclamación que se hizo, no sé si recuerdas, Carlos, que estuvimos allí,、sí. que estuvimos allí en, sí. en La Hoya. En, en, en, en, en,、mm. en el propio debate. ¿no? Y claro, eso es una reivindicación que, tenemos que no podemos desatender. Es que luego es normal que pasen este tipo de cosas. Es que hay, hay barrios, hay una página que se llama Toscar Independiente. También. Quiero decir, es que el problema no es, no es el, tanto la s pedanía, sino s es que es un problema de municipio, que depende de donde vivas, tienes unos servicios u otros. Como yo he comentado antes, las infraestructuras tienen que ser iguales. Los equipamientos de, de, de mobiliario del ayuntamiento tienen que ser iguales en, todo, en, todo, en todos los barrios, en todas las pedanías. Nuestro pensamiento es un municipio único, donde todas y todos tengamos voz,、hmm. que haya mayor participación de las asociaciones o que haya elementos que puedan hacer que la ciudadanía l i c i t a n a pueda participar. Y tener esa voz que nosotros pensamos que en estos últimos 12 años, incluyendo al gobierno de Mercedes Alonso, del PP, del cual es candidato Pablo Ruz, tampoco ha tenido.、Uh -huh. que creemos que la, la ciudadanía i n Dicitana tiene, tiene que tener mayor voz y, entre yo, las p e d a n í a s Porque también, entre p e d a n í a s perdón, y concluyo, depende de la p e d a n í a a la que pertenezcas, tienes más voz u otra. ¿O no, Ángel? Eso es cierto, Ángel. No cuidan igual de bien unas que otras. ¿A vosotros os castigan por eh, tener eh, eso, ese voto, esos 2.000 votos que quieren la segregación? ¿Los nosotros, que conseguisteis en、sí. 2019? A nosotros nos riesgan con promesas,、ah, pero、vale. luego efectivamente nos castigan. t e n g o aquí los datos.、Eh, la legislatura de las pedanías venía con una serie de propuestas. En concreto para el a l t e d no han realizado ni el 20%. Entonces, que se v a n a g l o r i a el alcalde de que esta ha sido la legislatura de las pedanías donde más ha invertido, ciertamente no miente. Es la primera vez, creo, que no miente.、Yeah. Porque invertir más de cero es uno. Entonces, aquí no ha llegado bueno, ni al 20%. ¿Qué, qué se ha invertido? ¿A m p l i a c i ó n del Rodolfo, Tomás y San p e d Eso está ejecutado a cero, aún no、okay. t i e n e ni el proyecto. El, el centro sociocultural prometido en 2018 a cero,、uh -huh. no está ni el proyecto. El centro sociocultural de Arenales a cero, aún no han levantado ni una piedra. Sí que se ha terminado el depósito de agua en Arenales.、Uh -huh. Sí que se ha terminado de vallar la pista de tenis y la piscina. Y sí que se ha realizado la calistenia. Son tres pequeñas promesas del anterior. Campaña electoral que sí que se han ejecutado, pero ya te digo, no llega ni a un 20% de lo que había prometido solo para las, la zona del Alte y Avenales. Pues, pues en este debate estáis sacando que hay deficiencias en las pequeñas, pero también en el barrio. Moisés acaba de decir que hay una página、Agenda、web que es Torre,、eh, to Toscar,、eh, Toscar Independiente. Independiente. Vale, pues vamos a hablar de la. Con la 4.000 y tantos, ¿eh?、Usuarios. Pues vamos a hablar,、no、esto me da pie a hablar de la política fiscal. ¿Qué están haciendo con los impuestos? Carlos bueno, San José, ¿qué, ¿qué crees que han estado haciendo los con los impuestos este gobierno de coalición? Bueno, yo creo que la política fiscal está muy ligada con la economía y, lógicamente, tenemos que reactivar la economía para tener una buena política fiscal también. Nosotros、eh, pensamos que hay que favorecer la implantación de empresas en nuestro municipio porque, las, si vienen empresas, al final generan empleo y generan riqueza. Hay que bonificar y rebajar el pago de impuestos el primer año a todo ilicitano. Que quiera abrir una persiana y abrir un negocio y, pues, bueno, y emprender un camino aventurero, que hoy en día pues, abrir un negocio es una aventura en sí misma. Entonces, nosotros pretendemos bonificar y que haya exención cero de impuestos a e l i c i t a n o que quiera abrir un negocio en la ciudad. Reducción del i b i es un impuesto que bueno, a, a, a las familias ilicitanas les atañe muchísimo y pensamos que se puede reducir incluso hasta un 40% a familias que tengan hijos en edad escolar, a pensionistas con rentas bajas. Hay impuestos como el, el IAE, que es de actividad económica, que hay que,、pues、eso, también hay que bonificarlo porque, insisto, hay que reactivar la economía porque se genera riqueza y se genera empleo. Pedís en, bonificación, no rebaja general. i z a a d Bonificación y rebaja d e p e n d e del impuesto, igual que, por ejemplo, el ICIO, ¿no? el impuesto a la construcción. Este, hay que reactivar la construcción. La mejor forma de reactivar la economía y la construcción es bonificando o reduciendo, una de las dos. Y luego también, bueno, no me dejo el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, es que es de los más altos de España. Yo creo que aquí esto es un disparate lo que se paga en esta ciudad y este es uno de los que tenemos aquí en rojo, como que hay que bajarlo muchísimo. Y luego, evidentemente, si bonifica, si h a y e x t e n s i ó n de impuestos si va rebajando, puede suponer una merma de impuestos, una merma de, de recaudación para el ayuntamiento, pero esto se palía con una buena gestión y con una reducción pues, en gastos, se me ocurre ahora, por ejemplo, de protocolo o publicidad institucional. ¿Esos son los gastos que recortarías? Principalmente. Yo creo que hay muchos gastos de publicidad institucional superfluos que sobran y, y bueno, creo que por ahí y con una buena gestión. Lógicamente, al final se palía esa merma de impuestos. ¿no? Moisés, ¿política fiscal? Pues nosotros lo primero que haríamos sería devolver las tasas que se cobraron indebidamente de basura, entre otras, o impuesto s a actividades económicas, que llevó una sentencia en 2021. De dos empresas que denunciaron al ayuntamiento para que le devolvieran este impuesto, porque durante la COVID no pudieron ejercer su actividad. Nosotros empezaremos por ahí, por devolverle a la gente lo que es suyo. Eliminar las tasas superfluas, como la del informe de la policía local, que muchas mujeres necesitan para defender sus derechos en, por las órdenes de alejamiento, para poner las denuncias para estas órdenes de alejamiento. A día de hoy, cada mujer, cada vez que necesita ese informe, paga 40 euros. Eso, ese, tipo ese, ese tipo de tasas que son prohibitivas o que lo que intentan es reducir la gestión burocrática, creemos que se deben de eliminar. Los precios públicos, tanto de las piscinas como de las instalaciones deportivas, pensamos que para fomentar el deporte deben también reducirse. No hay tantos ingresos como para decir vamos a perder millones de euros, no es así, no es una realidad. Trabajo en eso y sé lo que, <ríe> sé lo que más o menos se puede llegar a recaudar. Pero por otro lado, creemos que también、eh, las entidades financieras, los fondos de inversión y los fondos BUITRE, Tienen que sacar, soltar sus casas. Esas casas vacías que hacen que los precios en e l c h e suban, tienen que soltarlas. ¿Cómo hacerlo? Pues con el recargo que ya se aprobó en la ley estatal, que nosotros ya veníamos señalando, del 150%. Y se, puede, y se puede hacer. O sea, igual que los vecinos y vecinas para bonificarse el IBI tienen que esperarse siete meses, tienen que luego decir que lo han pagado y demás, pues los bancos igual. Después de siete meses, después de haberlo pagado, me demuestras que tú lo tienes alquilado y oye, te lo devolvemos, no pasa nada. Y por otro lado, en, para aquellos bancos que no están cuidando a nuestros mayores, ya se hace en Tarragona, hay una tasa que están, están estableciendo entre 5.000 euros y 10.000 euros de tasa por ocupación de vía pública de los cajeros. Pues esos bancos que no cuidan a, nosotros, a nuestros mayores también, pero vamos más allá. Para cuidar a la gente que peor está y la gente que también está bien, pero que está pagando mucho i b i nosotros planteamos, como hacen en Jaca o Victoria Gasteiz, que hay una exención en el impuesto, no bonificación y subvención, que eso luego va,、uh -huh. la subvención va al impuesto de la renta. Exención de entre el 95 y el 50%. Hay otros municipios que lo están haciendo y nosotros creemos que aquí en Elche toca ya hacerlo. Y, como no, la reducción de instalación, construcciones en las obras, tanto de rehabilitación de, de edificios, porque tenemos un gran problema que está envejeciendo los edificios en Elche, sobre todo en la zona de, de los años 50 de Carrus y de Oscar. Creemos que tienen que tener esa bonificación siempre que los ingresos que tengan no sean, no sean altos, siempre acondicionado a los. A los ingresos que tengan y también para promover la instalación de placas solares en los edificios. Todo ese tipo de obras creemos que tienen que venir reducidas. Es cierto, como decía Carlos, que en Elche se pagan los impuestos más altos. En los últimos ocho años, siete años, perdón, creo que se han congelado. Pero claro, v e n í a m o s de subida de un 16% con el Partido Popular, que no se nos puede olvidar.、Mm. Ángel Soler, ¿cuál es vuestra política fiscal? Bueno, en realidad, como te he dicho, nuestro programa no, no habla de política fiscal. Aquí tenemos dos ejemplos antagónicos de política fiscal.、Uh -huh. Pero bueno, lo que la ciudadanía del Alte percibe, entiende, es que aporta como el primero y recibe el último. Entonces, lo que, lo que en el Alte no se entiende es que se, se devuelva, por ejemplo, el año pasado, 22 millones、eh, sin ejecutar del presupuesto público y. Y allí no lleguen las inversiones prometidas. Por lo tanto, lo que nos marca nuestra política fiscal es más、eh, una buena gestión, una buena ejecución de presupuestos, más que una rebaja o una subida de impuestos.、Eh, está claro que la gente, cuando le prometes bajar impuestos,、eh, se, pues、se pone contenta.、Pues sí. Pero cuando al final ve que pague más o pague menos, no、uh -huh. recibe nada, el cabreo es, es el mismo. Bueno, quedan diez minutos y nos queda un último bloque: patrimonio. Eh, bueno, q u e dar el de los pactos, pero vamos a hablar del de patrimonio. Porque ¿Qué p o r e q u consideráis que se ha hecho para proteger el patrimonio en esta ciudad? Carlos San José, ¿y qué, qué, qué, bueno, ¿qué, qué podéis aportar vosotros? La palabra patrimonio es muy amplia. n o、sí. En Elche tenemos tres patrimonios de la humanidad y voy a empezar por ahí.、Eh, el Palmeral, por、pues, recientemente he escuchado una cosa que ayer lo hablamos en contigo nos gustó, y es crear una concejalía d e Palmeral.、Sí. Nos parece una idea acertada y, y vamos a apostar por ello. Luego, lógicamente, hay que exigir a consellería. Recursos para aplicar la ley del Palmeral. No se puede、eh, plantear una ley sin recursos y, y, y sin que se la mime detrás. n o Ayer la consellera decía que no hay dinero suficiente porque pues, hay una、uh... financiación injusta. Bueno, pues encima lo dicen en e campaña electoral, apaga y vámonos.、Sí. n o Pero bueno,、eh, el Palmeral, aparte de todo eso, pues yo creo que hay que promocionarlo mucho más. Hay que hacer convenios con agencias de viajes para traer más turismo, hay que cuidar mucho más la ruta del Palmeral. Incluso aquí internamente en el municipio. Pues el, los, los colegios, n o yo trabajo en un colegio y no hay、eh, campañas para hacer excursiones, para acercar el palmeral a los niños, n o para que los niños pues, mamen desde pequeño ese patrimonio ilicitano. Luego el misterio, p、pues、u el s e misterio en sí mismo es, una, es un patrimonio increíble, es una joya cultural, pero hay que acompañarlo con actividades externas esa semana, con conciertos, exposiciones, charlas, es decir, sacarlo a la calle, n o de alguna manera externalizarlo para que eso sea más apetecible para el turista. ¿no? El Museo de Pusol, pues, ¿qué decía el Museo de Pusol? Una joya que muchos litanos no conocen. Yo creo que hay que dotar también de más recursos. El Ayuntamiento debe apostar más por el Museo de Pusol y continuar pues, con la magnífica obra que está haciendo Rafa y todo su equipo. ¿no? Y por otro lado, tenemos mucho patrimonio. Por ejemplo, pues, se nos ocurre que lo tenemos en el programa. La Torre de b a i l l o está cerrada. La Torre de b a i l l o podía ser pues, el mirador del Palmeral. ¿no? Está enclavada en un sitio único. Que podría utilizarse la a cequia mayor del pantano, darle visibilidad,、eh, hacerla pues, más atractiva a los escolares. Los baños árabes que tenemos pues, ahí、eh, con, una, con un techado、eh, viejo de Uralita, pues no sé, yo viajaba a Roma, a otros sitios con patrimonios excelentes y normalmente se pone un, un suelo de cristal pisable, iluminado, ¿no? Con señal ética para que los, los ilicitanos y los visitantes puedan conocer el patrimonio. ¿no? Ese tipo de cosas, y bueno, nosotros tenemos en nuestro programa hasta 150 medidas que abarcan muchísimas más.、Eh, Moisés. Pues nosotros, lo q un e u ejemplo claro de cómo se ha tratado el patrimonio aquí en, en Elche es, por ejemplo, cómo están los restos arqueológicos del Mercado Central. Al descubierto, cayéndole lluvia, cada vez peor. Si vemos una foto de cuando se descubrió, c ó m o está ahora,、eh, se ha denigrado el entorno. A unos niveles que a mí me parecen hasta denunciables, o por ejemplo el edificio del juguete, que nosotros hubiéramos luchado por mantener y que no se derribara. Pero no solo eso, nosotros estamos en contacto con, con patrimonialistas,、eh, con Humberto de San Juan, que nos dice que la legislación ya establece que el ayuntamiento debe ser el primer garante de que el patrimonio de su municipio esté en las condiciones adecuadas. Me refiero, por ejemplo, al arsenal. Me refiero, por ejemplo, a las acequias de los, pan, de acequias de, de los huertos, me refiero a los propios huertos.、Uh -huh. Y el ayuntamiento está, no está ejerciendo esa labor de protección. Se está escudando en que no hay dinero de c o n s e j e r í a Pero obviamente sí que lo hay en Elche. O sea, si tú en tres días has dotado de cuatro millones de euros para pagar un suelo para un aparcamiento en frente de la universidad, tú tienes cuatro millones de euros para hacer mucha protección patrimonial en Elche. Lo que no tiene es voluntad política, por las razones que sean, y yo tampoco me voy a meter en ello, porque, como nosotros decimos, nosotros no le debemos nada a nadie. Creo que en la zona de La Torreta hay vestigios arqueológicos que se tienen que poner en valor. Eso es lo que nosotros pensamos, que todos los vestigios arqueológicos, porque, como bien ha dicho Carlos, ayudan al turismo, pero no solo al turismo, sino recuerda de dónde venimos, quiénes somos y、si、genera e s e v i e n t o d e l i c i t a n a se tienen que poner en valor, como los vestigios de la guerra civil que hay, tanto en la zona de r a v a l como en la zona de. Del Paseo g e r m a n í a s como hay por la zona Arenales, que yo nunca los he encontrado, pero me han dicho que para ello hay vestigios de la Guerra Civil. Creo que son valores que se tienen que,、uh -huh. se tienen que poner en valor con el suficiente、eh, presupuesto. Y el tema Clarisas y Mercado Central creo que es esencial dentro de cómo se gestiona el patrimonio aquí. Si me da dinero, sí, si no, no. Las Clarisas tienen que ser algo público,、no、di, ni siquiera de la Diputación, algo donde cualquier licitano o licitana pueda visitar, porque es parte de su historia. Y sepa de verdad qué era el convento de las Clarisas. Porque no solamente era un convento, ha sido muchas cosas durante los casi 600 años que está.、Eh, Ángel Soler,、eh, de patrimonio poco me vas a poder hablar, así que dime de pacto si consigues、eh, entrar en el ayuntamiento. Eh, ¿Con quién pactarías?、Mm, perdona que te, que te sí, corrija. Sí, que sí, que q u e r e m a s Patrimonio sí que tenemos. <risa> vale, <risa> pues háblame. Lo único que está abandonado y nadie lo conoce, pero、eh, en lo que ahora es el aeropuerto del Altet, ahí、ah. hubo un aeródromo hace más de 100 años,、eh, la compañía Latécor de, de Francia, San i t e s u p i r í volaba ya el Altet y ahí existían unos hangares que se han dejado caer por no darle protección、eh, en la Senieta, cerca de Arenales, como dice Moisés, teníamos unas norias de época romana. Eh, tenemos un yacimiento también de esa misma época en la playa del Altet, ya ú no n ha sido catalogado. Entonces,、eh, patrimonio en el Altet、eh, tenemos mucho,、eh, pero desconocido y sobre todo desprotegido. Y también lo que tenemos es un patrimonio natural impresionante,、eh, el Cló de Galván, que actualmente sí que está siendo bien cuidado, pero en la playa del Altet、eh, no, no hubo reparos en cometer una tropelía sacando 4.000 toneladas de arena. Vaya. No estamos exagerando con el dato. 4.000 toneladas de arena. Con los informes favorables del director del parque Claude de g a l v á n que actualmente va en la lista de compromiso y que se jactan se de ser naturalistas. Pero ¿cómo ha quedado la playa? Ha quedado a medias.、Eh, el hueco donde se sacó la arena、eh, sigue inundándose cada vez que hay oleaje y la arena se está tardando en regenerar. Entonces,、eh, lo que decimos es que tanto banderita, tanto, tanto pin, tanta s chapita s、uh -huh. que se ponen de. Cuidadores del patrimonio, cuidadores de la naturaleza, que aquí no han tenido reparos en hacer lo que han querido y en destrozar una playa virgen en la que no se puede ni siquiera practicar deporte. Pero ellos no han tenido reparo s en meter camiones y grúas para desplazar 4.000 toneladas de arena. Bueno, pues Ángel Soler,、eh, Carlos, San José, Moisés, estamos en los últimos minutos y antes de pedir el voto, Carlos, ¿con quién pactarías? Bueno, contigo no miraría nunca siglas, sino programas. Decir, no tenemos líneas rojas, estamos en medio de todos y, y podemos hablar con todos siempre y cuando sea Elche el centro de atención. Nosotros lo hemos hecho por activa por pasiva. Pactamos con quien quiera apoyarnos a cumplir nuestro programa que solo piensa en Elche, ni en siglas, ni en eslogan, ni en directrices de Valencia, ni de Madrid. Moisés García, es evidente que darías el soporte al gobierno de coalición, c o m p r o m i s Eso hay que verlo. Eso, eso que, es lo eso, que quería preguntar. Eso hay que verlo, claro. ¿Qué líneas rojas, qué、claro. condiciones pondríais? Nosotros tenemos un programa que creemos que es el necesario para esa mayoría social que no ha tenido voz en el ayuntamiento en estos últimos ocho años. Si nosotros en el último pleno lo que vimos es que ningún partido político de los que había allí presentó esa moción para suspender las licencias de plantas solares. Si de primeras a mí me dicen que eso no es la primera medida que vamos a tomar, pues obviamente yo no puedo pactar. Tengo claro que, por ejemplo, con Vox, si nosotros tenemos políticas para la inclusión LGTBI o la inclusión social de la gente que reside en el Chede otros países y ellos están en contra de eso, con ello no podemos. Y el Partido Popular, que de normal está en contra de los servicios privatizados, perdón, de los servicios públicos, de hecho se abstuvo en la ley de promoción del Palmeral porque dijo. Que no permitía la inversión privada en nuestro palmeral.、Claro. No sé, se ve que quiere llenar los huertos de, de centros multiculturales como aquel que hay、uh -huh. en, en, por la zona de Trabajalón. Nosotros, obviamente, si esas son las medidas que ellos quieren, no podemos. Pero es que también por el otro lado, lo que he comentado, el PSOE tampoco se queda corto en privatizar. Vale, vosotros tampoco. Tenemos que ver el programa y tenemos que hablar de programa como siempre hemos hecho. Tampoco dejaríais el mercado provisional en la ladera ni haríais el Casalfester en el a r del g a r Sí, solamente hay que ver la hemeroteca para ver que han tenido que modificar el plan general urbanístico hasta cuando el juez le dijo que la terraza del bar era ilegal. Pero esto es un poco ya vergonzoso. Vosotros tampoco,、eh, Carlos San José, tampoco estarías a favor de dejar el Casalfester en el Ordelgad. No, yo creo que hay sitios estupendos para hacer un Casalfester. Yo creo que el Ordelgad es un sitio ideal para tematizarlo con algo relacionado con el Palmeral. Y ahí nos encontramos. Ángel Soler, ¿qué condiciones pondrías? Pues nuestra condición es nuestro único punto.、Eh, Segregar. Quien,、eh, quien autorice la segregación del término municipal del Alte del, del, del Elche tendrá nuestro voto favorable.、Eh, sí. Ojalá llegue el día y, y seamos decisivos y podamos. Eh, decidir en ese, en ese aspecto.、Pues me